rnma.org.ar Continuamos con el Enredando las Mañanas estamos aquí, me aprovechamos para mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando, a todos los compañeros también de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacen posible que este proyecto que venimos llevando hace dos años ¿sí? si no me equivoco este siga adelante, no así que un saludo a todos los compañeros ahí que seguramente nos están escuchando este Lore, ¿te parece que pasamos nuestros contactos? Así que si no querés escucharlo lo podés hacer a través de www.rnma.org.ar o sino también a través de nuestra página de Facebook Red Nacional de Medios Alternativos y No Das No Gusta Así es, y ahí podés compartir todas nuestras noticias hacernos llegar alguna información así que bueno, están todos invitados a sumarse a nuestra página web y a, y a todas nuestras noticias ¿Les parece que vamos a... Bueno, nos quedan todavía dos temas este... Que vamos ya con nuestro próximo tema vamos a hablar ahora con Guillermo Picolo de la coordinadora antirrepresiva de Rosario este hace tiempo digamos se vienen llevando adelante la lucha de, de los compañeros digamos de, de despedidos de bella vista y ahora también bella pizza bella pizza perdón. Me confundí, ¿esa Vista es una localidad de Córdoba, ¿no? Es un barrio, sí. Es un barrio. Sí. Así es, decía que, bueno, fueron despedidos y se fueron llevando algunas luchas adelante y ahora están siendo judicializados, así que, bueno, vamos a hablar ahora con Guillermo que nos va a comentar cómo se encuentra la situación. Eh, bueno, exactamente, eh, estos compañeros han sido eh, criminalizados por protestar por despidos, además, de que, que han sido de manera injustificada. Pero bueno, ya estamos en contacto con Guillermo Piccolo. Guillermo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, buenos días. bueno ¿podías, con, ¿podías contarnos cómo cómo se llega a esto, ¿no? esta, esta judicialización? Sí. El, esto arranca eh, a raíz de que, bueno, un compañero, que es un delegado, de hecho, de un local gastronómico acá de la ciudad de Rosario, se llama Bella Pizza, actualmente la, la birra es bella, le cambian el nombre, bueno, para son maniobras que hacen estas patronales, en, común. en un reclamo colectivo por mejores condiciones de trabajo, eh, el compañero es despedido, compañero delegado. Luego se realizan, participaba de una agrupación de gastronómicos, se realizan reclamo para la reinstalación del compañero despedido, y además exigiendo de alguna manera la reivindicación histórica de la agrupación, que es elección de delegado en todos los locales, Eh, gastronómicos. Eh, a raíz de esto, bueno, mm, lo que hacen siempre, contratan Pató, Tabarra Brava de, de Rosario Central, por supuesto con maniobras de encubrimiento de parte de la policía, y radican eh, en el marco de este reclamo para la reinstalación del compañero, eh, una denuncia de fiscalía. Esa primera denuncia que ellos hacen de fiscalía, intentando eh, criminalizar un reclamo laboral de indolecimiento es eh, rechazada por la, el fiscal Foppiani, entendiendo que no había ningún delito eh, que era un reclamo de naturaleza laboral. Es ahí, ahí cuando interviene la Cámara Empresarial de Gastronómica, dirigida por Carlos Mellano y Rodrigo Pastor. Ellos de alguna manera se solidarizan, tienen solidaridad de clase entre ellos, por supuesto, claro. con esta patronal, que es Gabriel Rosso, el patronal de la, de la firma de esta pizzería, y van juntos al Consejo Municipal, al Consejo Deliberante. para a la Comisión de Seguridad dirigida por Diego Juliano, un candidato del masismo. Eh, por supuesto, esta Comisión de Seguridad, que está declarada también por, obviamente, concejales del, del Partido Socialista y, y, del, y del Quinerismo, se hace en eco de este reclamo patronal, donde ellos dicen que existe una mafia de trabajadores gastronómicos que extorsionan a los empresarios. Evidentemente para estos empresarios no, ni siquiera es suficiente todo el, el andamiaje legal que existe para precarizar a los trabajadores y no eh, desconocen los más eh, derechos elementales. Luego de esta comisión de seguridad a la cual participan Carlos Mellano, Rodrigo Pastor de la Cámara Empresarial y Gastronómica, junto al Edil Diego Giuliano, y también fueron acompañados de alguna manera por representantes de la burocracia sindical de turno del Sindicato de Gastronómicos y de Pasteleros. En, en esa reunión finalizada de la Comisión de Seguridad, ellos dicen textualmente aquí no lo vamos a bajar. Estos van a terminar presos o en una zanja. Esto es después de la reunión de Comisión de Seguridad. Ah, Varios testigos eh, escuchan estos dichos, los cuales nosotros obviamente, eh, algo que lo voy a contar a continuación, somos creyentes en una causa, porque Cristian Aquino era uno de los referentes más, Eh, importante, más destacado, de esta agrupación de gastronómicos, en la cual veníamos exigiendo, junto con él y otras organizaciones, la elección de en esta como le decía antes, en estas sucursales eh, de los locales gastronómicos. Eh, terminó la reunión, la impunidad de esta, de esta Cámara Empresaria es el error que comete, que es por un exceso de impunidad, de decir lo que van a hacer. Eh, lo llaman al compañero Cristian Aquino, un histórico militante de la ciudad de Rosario, y le dicen, cuídense compañero, le van a hacer una cama. 15 días después de esto, lo esperan 10 soldaditos, en la ciudad rosario un barrio de la ciudad de Rosario, y un chicayo de 7 años lo mata, al cristianatino. Luego de, esa, de ese hecho, o sea, donde cumplen ellos obviamente al piraletro la, la amenaza, eh, o lo que dijeron que iban a hacer, meten nuestras causas... Eh, de esa causa que fue desestimada inicialmente, la meten en otra fiscalía, que es la fiscal Mariela Oliva. Y esta fiscal, Mariela Oliva, obediente al, al requerimiento de esta patronal y, y del gobierno de turno, no inicia un proceso, una causa armada, que es hasta la fecha. Esto, eh, vale recordar que es eh, ocurrió hace dos años y medio. Y nosotros no nos sorprende la selectividad del Poder Judicial, donde por un lado... ...intentan y sigue intentando... ...archivar la causa del asesinato... ...del referente de esta agrupación gastronómica... ...Cristian Aquino... ...por un lado que es está a cargo de la fiscalía de... ...Florentino Malaponte... ...que es un operador de Cambiemos... ...dentro del Poder Judicial... ...por un lado archivan la causa... de se asesinó a un militante... ...referente de la agrupación... En el marco un reclamo... ...cuando nosotros como presenta como creyentes... ...presentamos un montón de testigos y pruebas... ...de personas que escucharon... Esto, ...estos dichos que se dijeron después de la reunión... ...de la Comisión de Seguridad cuales no llamamos a, a nadie acción esa causa y mantienen abierta la causa penal contra militantes y delegados gremiales es claramente eh, una una fotografía una postal de cómo el poder judicial tiene esa selectividad está hecho como una estructura del estado con fines obviamente persecutorios y disciplinantes nosotros tenemos bien claro que eso no no ejercen la justicia son el poder judicial no eh, claro. en tantoto el eh, organismo muy corporativo Esto lo digo con acción porque son dos hechos eh, procesales que están vinculados y que obviamente tienen distintos tratamientos, no esperábamos menos del Poder Judicial. Eh, la citación de este jueves, de este jueves a las 9 de la mañana, en los tribunales provinciales de la, de la ciudad de Rosario, es justamente para mantener al delegado y al militante en esa causa abierta, hace 2 meses y si a lo de todo el proceso, eh, todo este proceso penal está viciado, completamente inconsistente pero lo hacen porque lo pueden hacer por eso la convocatoria que nosotros hacemos eh, a aquellas organizaciones a que se acerquen eh, digamos las tribunales provinciales este juega a las 9 de la mañana y además para denunciar esta criminalización sabemos que no somos ni los primeros y desgraciadamente no vamos a ser los últimos que somos perseguidos por organizarnos y luchar guillermo un, una, una pregunta ahí que eh, eh, porque es eh, eh, importante importantísimo esto de que hay testigos que escuchan esa esas declaraciones y no los llaman a declarar pero dio alguna explicación aunque sea jurídica el juez de por qué no nos está llamando a declarar cuando hay testigos que están indicando eh, esas frases no no eh, de hecho eh, no hay ningún tipo de argumentación fueron sistemáticamente rechazados todos los pedidos que nosotros hicimos como como querella través de bueno acompañando al familiar de compañero cristian aquino a la mujer y al hijo que no alcanzó a conocer ya que lo asesino cuando la mujer está embarazada de ocho meses eh, nosotros acompañamos la causa como creyente la fiscalía de maraponte las primeras declaraciones que hacemos cuando todos estos elementos sólo construimos en forma posterior o sea se van a cerrar claro. los testigos forma espontánea nos van comentando lo que escucharon lo que vieron lo que saben Eh, porque era un compañero realmente muy muy reconocido en lo que es la militancia local, en histórico y bueno, sistemáticamente todos los pedidos que presentamos como querella de generación de prueba de, de, de llamar a declarar a estos testigos como ser por lo menos eh, la cámara empresaria eh, estos ediles aquellos que participaron de esa reunión la respuesta que nos da la secretaria de Malaponte es ¿y por qué si, eh, si ustedes tienen conocimiento de la amenaza? ¿por qué no hicieron una denuncia? es como recriminalizar claro. a, a la víctima. Claro. Es decir, es responsabilidad de la persona que asesinaron en su entorno el hecho de que la justicia no investigue. Claro. Entonces acá nosotros vemos claro, algo deliberado que lamentablemente es muy frecuente que no solamente la Fiscalía cuando no conviene no investiga y deja que pasar el tiempo y se archive sino en este caso como está la figura de querellante en el sistema proces procesal de la provincia de Santa Fe por lo menos también Nacional existe, nosotros impulsamos la investigación, o sea, todas las pruebas todos los testigos que no presenta todas las hipótesis que no trabaja la fiscalía porque no le interesa que se sepa eh, los verdaderos ni ni la mecánica de asesinato ni los autores intelectuales y los móviles políticos de este tipo de asesinato en democracia en la ciudad de Rosario nosotros como creyentes ya lo presentamos y ellos se limitaron no solamente a no investigar sino a hacer un filtro permanente con todas las medidas probatorias que nosotros hemos presentado en la fiscalía de Maracont y por supuesto esto nosotros lo, lo denunciamos vamos a, a estar por esta irregularidad esta, esta parcialidad en la cual se eh, manifiesta hasta la fiscalía de homicidios Eh, ante la instancia superior del Poder Judicial, que es Jorge Baclini, de la Fiscalía General. Resulta que Jorge Baclini es, es un, un puesto del Poder Judicial, el que regula todas las investigaciones que llevan a cargo todos los fiscales, y está puesto por el partido gobernante, la provincia de Santa Fe, que sería el Partido Socialista. Entonces nosotros no tenemos muchas eh, ilusiones, muchas esperanzas, de que eh, de ahí salga una respuesta favorable. Por supuesto no dejamos de denunciarlo y tenemos, una por supuesto, un asesoramiento letrado y un acompañamiento de, de profesionales que nos permiten eh, ser muy muy precisos y muy contundentes a la hora de presentar cada tipo de, de medida probatoria Guisermo, te quería preguntar ante este grave hecho, ¿no? ¿Qué reper repercusión tuvo este suceso ahí en Rosario y si tuvo cobertura de los medios de comunicación? El, perdón, no te escuché bien. ¿Qué, qué suceso? ¿Si tuvo cobertura? Claro, sí si, ¿si tuvo cobertura de los medios de comunicación este esta gravedad de lo que estás denunciando? Sí, tuvo cobertura en realidad del, de, lo, de los medios de comunicación alternativos, del, de algunas organizaciones que tienen sus herramientas de comunicación, eh, pero de lo, por supuesto los medios masivos de comunicación... Eh, absoluto silencio, ¿no? se, o sea, se silencia esto. Nosotros entendemos que ellos eh, localmente funcionan como secretaría de prensa eh, de, del partido gobernante, o sea, es muy muy difícil, muy raro que nos saquen alguna discusión. Nosotros generando hechos políticos a través de, de la coordinadora que represiva Rosario, pudimos instalar, eh, nos costó muchísimo instalar la gravedad de, de esta persecución eh, criminalizando los reclamos, y también del asesinato de un militante con móviles políticos en la ciudad de Rosario, lo hemos logrado encarar, pero obviamente los medios masivos no los sacan. Fue el primer momento cuando lo asesina, que día, el 2 de abril, de hace dos años, lo asesina del compañero, porque eh, lo encaraban como si fuese un ajuste de cuentas, eh, una riña callejera... Eh, ...la forma que tienen de presentar los medios... De, ...de obviamente vaciar de contenido... ...todo lo que nosotros fuimos demostrando después... ...tanto judicialmente como en la calle... ...la cobertura realmente es eh, muy pobre... ...y es parte de, de los mecanismos... ...estos masivos... De, ...de encubrimiento de este tipo de, de operatorias... ...¿no?... Eso ...nosotros hemos logrado justamente... ...con, con, el, con la coordinación de la que represión Rosario... ...y las organizaciones que participan... ...entre ellas el FOL... ...en organizaciones de lucha de Rosario impulsar justamente eh, que por lo menos tome conocimiento público y se conozca cuál es la, la verdad de los hechos ¿no? claro, claro. valga la aclaración eh, no quería dejar de mencionarlo que este compañero que era eh, dirigente y referente máximo de la agrupación gastronómica, está luchando por esas sindicalizaciones de lugares gastronómicos, él fue uno de los eh, históricos referentes e impulsores de lo que fue el conflicto de Lavallero-Virasolo-Rosario claro es no lavadero de ropa, sino una procesadora industrial de ropa. En ese conflicto donde han formado comisiones internas, se ha rodeado de mucha solidaridad por el carácter clasista que estuvo esa lucha, la claridad de sus objetivos eh, y de la solidez de la organización que pudieron armar los condiciones, las condiciones, nos compartieron las peores condiciones. Al cerrar la fábrica, ellos formaron lo que es la Cooperativa Unión, que es una cooperativa de procesadora industrial también de ropa, que actualmente participan de la de la federación de organizaciones de lucha y que integran, es eh, una de las organizaciones que integran a la Comunidad Rosario. Nosotros hemos podido, de alguna manera, eh, a raíz de, de esta avanzada represiva eh, contra los militantes en la ciudad de Rosario, eh, armar ciertas estructuras que permitan dar algún tipo de respuesta eh, política a, a este avance. Cabe mencionar y aclarar que la provincia de Santa Fe es una de las provincias donde más asesinatos más asesinatos ocurren en manos del aparato represivo del Estado cada 100.000 habitantes Entonces son datos datos duros claro. eh, y eso obviamente tampoco se sabe, uno pensaría que hay otro distrito donde asesinan más en manos del Estado y no es la provincia de Santa Fe que tristemente encabeza esa estadística por supuesto, eso es acompañado también en el correlato, en la parte laboral que el 83% de los establecimientos privados no tienen ningún tipo de representación gremial y esa y esa es una deuda gigantesca que tenemos Por eso muchos lugares en lo que es la flexibilización y laboral eh, ya está eh, claro, ejercida de hecho, ¿no? Claro. En los locales gastronómicos, por ejemplo, más del 60% de los trabajadores están en negro. Su compañero no tiene ningún tipo de, de, de cobertura, de resguardo de los derechos más elementales, claro. ¿no? Y ni hablar que a nivel nacional no somos conscientes que lamentablemente pasamos a engrosar eh, más de los 6.000 procesados Eh, por luchar ¿no? y exigimos por supuesto en cada movida que hacemos el cierre de causa de esos más de 100.000 procesados por luchar además de los la libertad de los presos políticos ¿no? Bien Guillermo agradecemos el contacto, seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad para ver cómo sí y cómo también le va mañana eh, este en la movida que van a estar haciendo Bueno muchas muchas gracias compañeros por darle difusión a este reclamo Y, y bueno, un abrazo acá a la distancia y estaremos informando de las próximas novedades de, del caso al contrario, un abrazo, gracias bien, ahí pasaba Guillermo Piccolo de la corriente antirrepresiva de Rosario bueno, por esta cuestión de la criminalización y judicialización que está viviendo y también denunciando este la muerte de uno de los dirigentes ¿no? que estaba llevando adelante esta lucha el bueno, asesinato, mejor. el asesinato, casi es Bueno, vamos a un intermedio musical que sea cortito, Pancho, porque no nos queda casi tiempo para la próxima, el próximo block. politico sobra un politico